Materia reservada 2.0 Fernando Rueda, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola Bruno, otra vez aquí <risa> Y además eh, con invitados de lujo, ¿verdad? Tenemos el estudio lleno, esto es una cosa, una cosa tremenda Y además sí, efectivamente, invitados de lujo, invitados eh, que saben, invitados que además nos pueden contar muchas historias ...invitados que tienen un, un, un montón de años a sus espaldas... ...trabajando en el, en el servicio secreto en, en la casa. Bueno, vamos eh, con todos ellos. El primero, Manuel Rey, coronel del Ejército del aire ...piloto de combate, oficial de inteligencia del servicio secreto... ...durante 14 años, eh, miembro del gabinete técnico... ...de la dirección y jefe del Departamento de Iberoamérica... Ha ...ocupado cargos de responsabilidad en el Centro de Inteligencia también... ...de las Fuerzas eh, Armadas... Eh, ...Manuel, Mubanas, ¿qué tal? Hola, ...muchas Bien gracias estar por estar con nosotros... Eh. ...también está con nosotros... Eh, ...Diego Camacho, coronel de Infantería... ...diplomado en Operaciones Especiales... Eh, ...diploma superior en Inteligencia Técnico... ...operativo en Inteligencia Paragridista... ...buceador eh, de la Armada... ...licenciado en Ciencias y Políticas... ...por la Universidad eh, Complutense... ...Máster en Relaciones Internacionales... Eh, ...jefe de Delegación del Servicio Secreto... ...en Guinea, Ecuatorial, Costa Rica... Marruecos, eh, Francia, Diego, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, encantado de volver a verte. Y está también con nosotros eh, Juan Rando, comandante de las Fuerzas Especiales, eh, posteriormente eh, ha estado en el servicio de inteligencia, ha sido agente de campo en misiones en de espionaje y contraterrorismo, desarrolladas esas misiones en España, América, Europa Occidental y Oriental, en África, en Ángel, y actualmente está trabajando en Madrid. Muy buenas, ¿qué tal, José? Buenas noches, Bruno. Y dispuestos a contarnos eh, cosas... Eh, bueno, no os gusta nada el término de espías. Eh. Sois eh, mmm, analistas eh, de inteligencia, analistas eh, de el mundo, ¿no? Bueno, pues sí, es una forma de denominarnos. Fíjate, es que tú, Pepe, el otro día en la presentación del libro de Fernando Rueda, en la Casa Dorse, decías una frase, a mí me gustan mucho esas eh, frases, esas eh, metáforas que son representativas un poquito de la realidad eh, que vivimos y que se ha vivido. Y creo que eras eh, tú que comentabas, en esa época, y estabais hablando de los años 80, en el servicio de inteligencia, los puñales volaban muy bajo, pero han volado en el servicio de inteligencia alguna vez alto. <risa> no, creo que nunca, creo que nunca. Al final allí es un ambiente muy competitivo, es un ambiente muy, muy práctico, muy competitivo y efectivamente los puñales vuelan bajo. Manuel, Diego, Juan, os hago una pregunta y yo sé que es muy difícil y muy complicado porque seguramente está empezando. El, ...el asunto, pero lo que está ocurriendo en Cataluña, en lo que todos nos fijamos... ...no se habla de otra cosa, es el monotema, ¿es un fracaso de los servicios de inteligencia... ...lo que está pasando y lo que es la actualidad ahora? No lo denominaría yo fracaso, más bien eh, me gustaría hacer comprender... ...que los servicios de inteligencia funcionan con su trabajo está orientado a largo plazo... Y de momento lo que estamos viendo es que la situación ha dado la impresión en algún momento de salirse, de, de desbordarse, pero estamos viendo que la realidad que esto no es así, que la situación se mantiene bajo control. Eh, a mí me gustaría eh, dar una información, poner una información sobre la mesa a partir de la cual vosotros, si queréis eh, decir o lo, lo que queráis de alguna forma. Eh, hace unos años, cuando empezó este, este proceso con Mariano Rajoy, se encargó al CNI que llevara a cabo básicamente dos misiones eh, ...muchas... ...pero do, digamos que... ...vamos a hablar de dos grandes bloques... ...una, el espionaje... ...espionaje mmm, directo... ...obtener información de todo el proceso... ...para que el gobierno pudiera tener esas informaciones... ...antes de... ...para poder reaccionar... ...para poder eh, solucionar... ...y ahí emplearon... ...a los eh, agentes allí destinados... ...había en aquel momento 70... ...yo sospecho que ahora hay bastantes más... ...que eh, eh, a sus confidentes... ...a sus infiltrados... A, ...a grupos de agentes operativos... ...para obtener información sobre esto... ...sobre lo que hacían... Eh, eh, ...podemos hablar más adelante... ...y luego había una segunda misión... ...que es la misión de influencia... ...que alguna vez he comentado con, con Diego... ...la influencia consiste... Eh, en una misión que muchas veces la gente no piensa que, que lo lleva a cabo los servicios secretos, que se trata de alguna forma de hacer en este caso concreto que eh, la opinión en contra de la independencia que estaba siendo callada que, de la cual nadie eh, se atrevía a defenderla en Cataluña eh, hablo de hace cu cuatro años y tal nadie se atrevía a, a defenderla bueno, su misión era eh, hacer que personas importantes personas de la cultura, personas de la universidad periodistas que no estaban, eh, digamos claramente a favor de la independencia, hablaran esa era esa segunda misión desde mi punto de vista, que os dejo hablar a vosotros eh, en la primera han obtenido resultados en el tema de la influencia, ha sido un fracaso rotundo pero, vamos a ver tú me comentaste hace unos días que esa, ese encargo se lo hicieron a Javier Calderón El, ¿El de la... ¿Influencia? Sí, sí, sí, sí. Yo no sabía. De todas formas, una buena elección de Rajoy, porque, bueno, pues pues para luchar contra el golpismo, qué cosa mejor que coger a otro golpista. Entonces, realmente, eh, Javier Calderón tuvo una un protagonismo interesante en el, fue en el del, tema del fue golpismo. El director del claro. Servicio Secreto del 96. Claro, al, en el al... golpe de estado del 81. Y entonces... Pues hombre, sorprendió un poco que con ese background que tenía Calderón el fracaso, el fracaso ha estado a la vista de todos. Yo no sabía hasta el otro día que me lo dijiste que él era el, el factotum de, de esa acción de influencia pero el fracaso se ha visto es decir eh, yo creo que ha quedado a la vista de todo el mundo la falta de comunicación del gobierno eh, incluso hoy día A mí me da la sensación de que nos informa más el señor Puigdemont y el señor Juncker que el señor Rajoy. Y, y yo personalmente, en esta situación, a, a día de hoy, eh, me da más miedo el señor Rajoy que el señor Puigdemont, sinceramente. El otro día comentabais, eh, a propósito de esto que nos acabas de decir, Diego, eh, comentabais eh, que eh, a lo largo de vuestro trabajo como jesipías, eh, como analistas, eh, en vuestro trabajo en el servicio de inteligencia habéis escrito y habéis eh, tenido que hacer muchísimos informes. Informes que después se dirigían a diputados, a ministros, eh, a quien fuera el destinatario. Pero que era un diálogo un poquito de sordos, ¿no?, Porque nunca recibiste esa respuesta. La información ellos la utilizaban, evidentemente, pero no se ponían nunca en contacto con vosotros, no se ha tratado muy bien a los espías, ¿no?, en sí, nuestro país. Eso es una realidad. De, en la época en que nosotros trabajamos era muy raro que hubiera un feedback del gobierno o de las autoridades que recibían los, nuestros informes sabiendo si le habían servido o no le habían servido, que es tan importante una cosa como otra, porque... En ese sentido, podías reconducir la, la información. Pero ahora estábamos hablando antes también de, sobre el tema de Cataluña. Y a mí me gustaría hacer un poco de pedagogía, como dice la que hace Fernando en su libro. Es decir, explicar qué son los servicios de inteligencia y qué lo que no son. El servicio de inteligencia es un órgano para fundamentar, ayudar al gobierno a fundamentar sus decisiones. Y entonces tenemos que tener muy claro que no es un órgano que esté encargado de aplicar la ley, ni de perseguir delitos. No sí. sois unos defensores de la ley, sino que sois unos informadores eh, de situaciones que igual no se ven, o se ven y tenéis otra interpretación, o tenéis una interpretación que es, eh, lógicamente, eh, la de alguien que ve más allá de la realidad. No. ¿no? Y en, es, en este sentido es muy importante, porque muchas veces en la prensa se ve distorsionada cuál es la realidad de los servicios y les exigen competencias que no tienen atribuidas por, uh -huh. por la ley. En alguno de esos informes, eh, Juan Randó ¿se, se, ¿se decía algo, se advertía algo de lo que podía pasar en el futuro, de lo que podía pasar en Cataluña como lo que está ocurriendo? El servicio está, los analistas están advirtiendo constantemente sobre los riesgos que se corren en Cataluña, de la misma manera que antes se ha actuado para contrarrestar otras situaciones de peligro similares en el País Vasco o en otro sitio pero me gustaría pues, eh, ampliar un poco lo que dice mi compañero Manuel, en el sentido de que el servicio eh, actúa en misiones que son a, a, a corto plazo, 5, 7, 8, 10 años vista. Y estamos hablando de misiones que duran 15, 20, 30 años. Misiones que se han abierto, operaciones que se han abierto hace 30 años y continúan vivas y continúan produciendo eh, información para confeccionar inteligencia pues, eh, de gran rentabilidad. Hemos de decir, eh, Fernando, y lo contamos a los oyentes, eh, que los invitados, los tres espías eh, que tenemos eh, junto a nosotros, son muy importantes en la historia de este país. ¿eh? Sí, eh, su trabajo ha sido, en, en varios momentos de la historia del servicio secreto, ha sido absolutamente absolutamente vital. ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que eh, Juan Rando y Diego Camacho eh, tra trabajaban en la unidad operativa del servicio secreto en el año 1981 cuando mmm, eh, Tejero entró en el Congreso de los Diputados para dar el golpe de, de Estado y que eh, con una primera iniciativa de, de Juan más luego la, la suma de diego denunciaron dentro eh, que había una parte de la del servicio secreto apoyando el, el golpe de, de estado los dos eh, hay que decirlo recibieron como premio en aquel momento el, unos intentos de asesinato eh, luego hay que decir que por ejemplo diego estuvo destinado en, en marruecos donde eh, llevó a cabo un, un trabajo que parece que no fue la espía sino que fuera la antiespía ¿no? que fue eh, que entraron unos Marroc, unos del frente Saja, eh, eh, del sáhara en la embajada Polisarios. y el, del polisario los quería echar el embajador y Y, y Diego fue el que, se, el que se opuso al embajador diciendo que había que respetar los derechos humanos ¿no? normalmente en las películas los malos son siempre los espías ¿no? de los que dicen, ah, esto no, tal, no sé cuántos ¿no? Y, y eso hay que decir que le costó el puesto y que le mandaran a París hay que señalar claro que no fue una defensa así eh, inmotivada o, espon, eh, o espontánea España dos años antes había firmado en Ginebra el, tratado de, de, el convenio de derechos humanos entonces eh, había un, un sustrato legal que España había firmado el pacta servanda y el poner a aquellos muchachos que llegaban la embajada en la situación que los pusieron significaba sobre todo una pérdida de prestigio internacional Y, bueno, evidentemente mi acción fue un fracaso, puesto que finalmente el, el embajador no es que los entregara a la policía, es que fue en su coche oficial a recoger a la policía para que entrara en la embajada y, y se los dio. Y, y, bueno, yo tengo que decir que el embajador, aunque ya ha fallecido, y, en fin, lo siento, pero es la verdad... Eh, yo le di una información muy confidencial al embajador de, de que ya habían eh, desaparecido en el Sáhara eh, 500 saharauis que la policía marroquí había lanzado desde el helicóptero al Atlántico o los habían enterrado vivos en Calvivo. ¿eh? Entonces, bueno, eh, realmente en principio no quiso atender a esa, a esa información que yo, que yo le di, y que se la di además, porque era una situación límite, y cuando se negó a aceptarlo, pues entonces le insistí y, y ya le demostré que aquello era cierto. Pero a pesar de eso, le resultó más cómodo el... Bueno, el que después, al cabo de los años, le condecorara al sultán. Entonces, ¿no? De todas formas, la gestión del uso de la información, yo lo veo que creo que es lo más importante. Porque vosotros hacéis vuestro trabajo. Os jugáis, incluso, en muchísimas ocasiones, la vida. Le dais la información a la persona que se supone que tiene que tomar esa decisión. Por ejemplo, retomando por ejemplo, lo que acaba de decir eh, Diego, es tremendo. Pero retomando el caso de Cataluña... Hay también muchísimos trapos sucios, como en su momento se dio la información de la cuenta de Andorra de Jordi Puyol, y eso, al cabo de los años, que lo cuenta muy bien Fernando, ha sido cuando se ha utilizado. ¿Por qué? La estrategia venía bien en ese momento, eh, cuando se dio no venía bien, y ahora me imagino que habrá muchísimos líderes que están en, todo, en toda la pomada, como Puigdemont, como Junquera, que también tendrán con gente de la CUP muchos trapos sucios, y que a lo mejor eso pues sale o no sale a flote según los intereses correspondientes. La, pero es... la, pre la pregunta que tú haces eh, no entra en nuestras competencias, se nos escapa. La respuesta es te la que tendría que dar el gobierno, ¿eh? que es lo que hace con las informaciones, si las tiene o no las tiene, pero ahí nosotros no podemos entrar. De todas formas, en lo que ha contado antes, Diego, me gustaría concretar una cosa. La actuación de Diego le valió que... el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador, pidiera su cese en Marruecos. Y el director, entonces, Emilio Alonso Mangrado, tuvo la gallardía de cesarlo y nombrarle en uno de los puestos más importantes que tenía servicio, que era Francia. O sea, le dio la razón al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero a Diego lo catapultó hacia Francia. Y me gustaría dejar constancia de eso, porque es una forma de ver cómo el, aquel director, al menos con Diego, Lo respondo Luego, también hay que añadir una cosa que, que me han cortado Estamos queriendo decir tantas cosas Y es que eh, Manolo fue eh, el jefe del Departamento de Iberoamérica Hoy tenemos un oyente que viene de, de Chile Que nos sigue desde Chile Que ha venido a escucharnos Y la, en los años 80, eh, 90 Manolo estuvo en el Departamento de Iberoamérica Que es donde eh, en teoría somos el servicio secreto dicen que tenemos la mejor de las informaciones y somos eh, absolutamente buenísimos ¿no? y gracias eh, a ellos, eh, gracias a las personas que nos acompañan esta noche a quienes eh, les pregunto una cosa eh, es una idea ¿eh? no, no es una afirmación, es una idea y es una pregunta que puedo tener a propósito de esto que está ocurriendo ¿Pensáis eh, que algún servicio secreto, no español, eh, eh, algún servicio secreto extranjero puede estar influyendo y malmetiendo en toda esta historia que está ocurriendo? A mí no me cabe ninguna duda. O sea, por la información que esto, estamos viendo en la prensa, pues eh, tengo claro que los servicios rusos están empujando y están haciéndolo con, con mucha fuerza y están invirtiendo muchos recursos. De todas formas, no solamente que estén malmetiendo, sino que están observando. Porque el desenlace de lo que ocurre en Cataluña puede traer consecuencias para muchos países de Europa. Entonces los servicios de inteligencia de esos países seguro que están observando cómo actúan los independentistas y cómo actúa el gobierno. Hay que tener en cuenta que eh, la acción informativa de un servicio de inteligencia no se puede separar de la política exterior De, un, de cualquier país entonces cuando se genera en Cataluña la situación que se ha generado es evidente que cualquier eh, potencia llámese Rusia como dice Juan llámese Francia llámese Marruecos llámese Estados Unidos llámese Gran Bretaña eh, esa situación que puede afectar a todo el continente lógicamente se ponen en marcha digamos, los analistas y si no tienen una, un despacho para analizar lo que pasa en España, pues en ese, en ese momento lo abren y después con una connotación los países al desarrollar su política exterior eh, evidentemente tienen aliados tienen amenazas tienen eh, en, enemigos declarados pero siempre eh, funcionan con hipótesis Y entonces, ahora mismo en Cataluña, se, se abre una hipótesis más probable y también se abre una hipótesis más peligrosa. Entonces, cualquier país eh, con dos dedos de, de frente, evidentemente, monta su, su servicio de información para servir a esto que nos decía Manolo antes de fundamentar las decisiones del gobierno de forma que se esté siguiendo lo más probable y lo más amenazador. Y claro, esa hipótesis en cuestión de, de horas puede variar. En cuestión de horas, pues una salida, por ejemplo, de la banca, un desplome del IBEX puede cambiar el escenario. Pero a donde quiero ir es que no nos puede extrañar que un país eh, extranjero digamos, esté atendiendo lo que está pasando en Cataluña y nosotros tengamos como subliminalmente la idea de que es que desde el extranjero nos tiene que venir la ayuda. Es un problema que tenemos acá, que, que arreglar los españoles. Sí, pero por ejemplo, hay, hay una cuestión. Marruecos, que ahora son tan aliados nuestros, sobre todo en el tema del yihadismo, a Marruecos... El, el, Eh, ...cuanto peor vaya la cosa en España... es ...como vecinos les interesa... ...les interesa más... No, ...la pregunta no, no, no, es... ...países no, no, como Marruecos... De acuerdo, ...no, no, no... ...Marruecos, contra lo que normalmente se cree... ...Marruecos es un firme aliado de España... ...tradicionalmente... ...Marruecos mantiene una relación estrecha... ...con, con, la, con el gobierno español... ...con España... ...y nos presta una colaboración... ...desde hace décadas valiosísima, ahora lo que ocurre es que ahora está más a la vista por la, el tema del yihadismo en la medida en que nos afecta tanto a nosotros como a ellos ellos en Marruecos, para la población marroquí, el rey eh, Hassan Mohammed V antes, Hassan II y su hijo ahora, era, su hijo menos, eran Amin el Muminin, es decir, el príncipe de los creyentes, esto le concedía un plus en la política doméstica ante la sociedad marroquí al rey de Marruecos, Sultán le ha denominado Diego, pues un plus brutal, porque le concedía pues el ascendiente religioso. Bueno, no le he denominado Sultán, sino que es el Sultán, entonces pero en Marruecos es el ejemplo clave para entender eh, la multifocalidad que tiene la política exterior. Porque, como dice Juan bien, eh, de cara al yihadismo y de cara a la alianza entre casas reales que hay ahora mismo, entre Marruecos y, y España, Marruecos es un aliado eh, muy firme de España. Yo no diría que, que sea un aliado de confianza, pero de confianza prácticamente no existe. Pero hay otro tema, que es que Marruecos es el mejor aliado que tiene la Generalidad de Cataluña en, en, alrededor. Y entonces vemos por una parte que Marruecos es aliado del gobierno español y sin embargo la Generalidad de Cataluña que está tratando de romper el Estado de Derecho y está tratando de eh, que España entre en una crisis eh, brutal, sin embargo es... Eh, yo diría, de los tres principales o, o de los dos principales aliados que tiene la Generalidad de Cataluña. De ahí todo el proceso que ha habido referente a la inmigración, donde en Cataluña los procedentes de América, porque hablaban español, han tenido dificultades en, en entrar y sin embargo se les ha puesto la alfombra roja, ...para que entren... Eh, ...digamos, los marroquíes... ...y entonces... Precisamente Marruecos es un buen tema para reflexionar y para darnos cuenta que no hay una visión unívoca de la política exterior cuando se trata de una crisis internacional. Oye, me gustaría decir una, una cosa. Después, Del... eh, después vale, eh, de las noticias, escuchamos las noticias, eh, la información de las dos eh, de la madrugada y después eh, hablamos que tenemos eh, todavía mucho tiempo. ¿Te parece, Manuel? Perfecto, perfecto. Pues escuchamos eh, las noticias vale, Segunda vale. Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos hablando con tres espías españoles En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Continuamos en la Rosa los Vientos y continuamos en unos instantes en materia reservada 12.0 con Fernando Rueda y con tres espías españoles, Manuela Rey, Diego Camacho y Juan Rando, que están compartiendo con nosotros muchas cosas y lo van a seguir haciendo en los próximos minutos. También vamos a tener en esta hora del programa a una actriz, la podéis ver en tiempos de guerra, en la serie Tiempo de Tiempos de Guerra, los miércoles a partir de las 10 y media de la noche a las 22.30 en Antena 3, Alicia Borrachero va a estar ahí con nosotros y ya sabéis que tenéis un, eh, una etiqueta, un hashtag eh, para participar eh, con nosotros para participar en la Rosa los Rosavientos Almohadilla Rosavientos en 20 Almohadilla Rosavientos 20 y continuamos ya mismo la, la, la, la, la, la. Bueno y continuamos eh, hablando de lo que está ocurriendo Mirar eh, a los eh, tres eh, Querías eh, apuntar algo, Juan Rando Sí, antes no pude terminar En el sentido de que Marruecos comparte con España Comparte con Francia, con otros países europeos El mismo problema ante el terrorismo del ISIS ...en el sentido de que ellos se ven igualmente... ...el régimen marroquí se ve igualmente amenazado que el resto... ...por lo tanto tiene que colaborar... ...y de hecho vemos cómo hay una intensa colaboración con la policía... ...es lo que quería, lo que quería señalar. Hay una cosa eh, que mmm, los tres que estáis aquí... ...sois unos fantásticos espías... ...en el servicio secreto español... Hay fantásticos espías, hay fantástica información, eh, sois uno de los eh, cinco mejores eh, servicios de inteligencia que hay en el mundo entero. Sin embargo, algo tan sencillo como era saber qué pasaba, dónde estaban y dónde se compraban, por ejemplo, las urnas para el referéndum en Cataluña, no se ha sabido y no se ha averiguado. ¿Eso es un fallo de los servicios de inteligencia o se dejó hacer? Pues eh, cuesta imaginar que se, haya podido, que se haya podido burlar la acción del servicio eh, escondiendo el tema de las urnas. Al final no han sido tantas, pero efectivamente ha habido más de la cuenta. Entonces, eh, también quería decir que, en, re, recordando aquella frase «Dadme un punto, dadme un fulcro y moveré el mundo», la situación de Cataluña presenta un potencial negativo, un potencial de malignidad un potencial de corrosión gravísimo para toda la Unión Europea y es ahí donde yo veo que a los rusos les vendría muy bien empujar y trabajar en ese sentido o sea que de, de, además de los países catalanes eh, españoles de, de, de Cataluña y Baleares por ejemplo incluso el Levante tenemos el sureste francés, lo tenemos ahí al lado, tenemos Córcega un poco más allá, tenemos el problema bretón, que está sencillamente eh, dormido y tenemos la situación de Bélgica, tenemos el mismo problema que se nos presentaría en los Países Bajos. En fin, que eh, sí que la situación de Cataluña podía ser ese ejemplo de, de, del fulcro para mover todo el esquema de la Unión Europea. Sí, pero ¿Qué? las urnas se pusieron, y las pusieron en todas, y llegaron todas las urnas, aunque fueran fabricadas por los chinos, llegaran, y nadie fue capaz de descubrirlo, claro. y quien era los encargados básicos de hacer esa labor, era el CNI. Bueno, ah, ahí yo, no estoy sé de acuerdo eh... contigo, ¿eh? discrepo, <ríe> yo... yo creo que ahí fue un fallo tanto de la policía, de la Guardia Civil, y del Servicio de Inteligencia, pero... Para no alejarnos de lo que estaban diciendo antes Diego y Juan sobre los países amigos tal y cual, a mí me gustaría sintetizar que los servicios de inteligencia funcionan de otra forma. Es decir, los servicios de inteligencia no tienen servicios amigos o enemigos, sino lo que tienen son intereses compartidos. Y, entonces, buena sí. y entonces lo que queda claro que tú puedes ser. tener un interés compartido con un servicio de tal país. Pero en otros aspectos, ese servicio te está haciendo la kuski. Y entonces es tu enemigo. Entonces es muy importante ver que los servicios de inteligencia se mueven por intereses. Y después otra cosa, que van al margen de la política. Es decir, tú por un servicio de inteligencia a otro país, a través de su servicio de inteligencia, le puedes decir lo que quieras. Y no se enfadan. Políticamente muchas veces tienes que guardar las formas. Los servicios de inteligencia tienen una forma de dialogar que son bastante claros, bueno, bastante claros, no, totalmente claros, sí. y no se rompen las relaciones. ¿Se puede claro. decir, perdona que te interrumpa, Diego, que vosotros como, como agentes de inteligencia sois los ojos de España, sois los que estáis siempre como con los ojos más abiertos? Intentando averiguar, ver un poco cómo se mueve incluso el panorama en general, cómo le puede afectar más o menos. Es graciosa tu pregunta porque Ojos de España, y Fernando lo cuenta en su libro, es el nombre de una asociación de los antiguos agentes, de agentes operativos. La respuesta te la tienen que dar los dos agentes que hay aquí. No, yo nunca he pertenecido a este a esta organización. De todas formas... <risa> no yo tampoco. <risa> eh, yo tampoco. Nos <risa> hemos mantenido no. al margen de, de esa organización. Entonces, de Entonces no me pueda robar el, el hablarte de ellos porque desconozco totalmente el que hace. No, pero yo lo digo en plan metafórico, sí. eh. ya, no, no hablo ya, ya, directamente ya. De, de esa organización. Yo sí. lo que quería decir, es, rebachando lo que dice Manuel... Efectivamente, el servicio de inteligencia es un canal que existe entre dos países. Estoy hablando de una relación bilateral cuando falla la diplomacia o cuando no falla tener un canal de comunicación que es distinto. Es evidente. E incluso en situaciones críticas se rompen relaciones diplomáticas y los servicios de esos dos países que han roto relaciones diplomáticas siguen manteniendo un contacto, digamos, para no perder nunca el pie. Pero, eh, eso son formas, formas de actuar. Pero claro, yo a veces oigo con sorpresa y, y digo... El, el servicio español es el cuarto, el quinto, el sexto mejor del mundo. Lo primero es que no hay ninguna olimpiada de servicios secretos en donde se pueda eh, decir eh, los servicios estos son mejores. ...todos tenemos una idea... ...de que los servicios mejores... ...son de los países o bien más ricos... ...o bien de los países... ...que por estar... Eh, ...sometidos a una crisis permanente... ...como le pasa al Mossad... ...y a Israel... ...desde el mismo momento de su... ...de su creación como Estado... ...pues entonces... Eh, ...la función hacia el órgano... ...y entonces independientemente... ...que hayan tenido momentos más arriba... ...más abajo... En la primera vez que fallen, pues se va a Israel a la porra. Claro, en el caso de Israel, por ejemplo, mucha gente desconoce que cuando eh, viene la primera guerra de independencia, que es cuando la ONU hace la famosa partición, el país que abastece de armamento a Israel para enfrentarse, no a los palestinos, sino a los árabes, porque es una guerra israelo-árabe, no israelo-palestina. Pues el país que les abastece de armas es Rusia, vía Checoslovaquia. Es decir, no llega a Israel armamento procedente de Gran Bretaña ni de Estados Unidos. Es, sin embargo, lo que después se van a distanciar. Pero en ese momento álgido de 1948 es eh, en la Unión Soviética. Entonces, con esto se ve que esto de la política internacional es un tema muy fluctuante eh, depende del momento y, y del tiempo y entonces decía yo antes no hay un, un campeonato de servicios de inteligencia donde a uno le asignen el primer lugar o el cuarto o el quinto en el tema de Cataluña bajo mi apreciación muy personal y muy subjetiva eh, yo veo ...que el servicio de inteligencia español... ...no ha estado a la altura... ...pero es que lamentablemente... ...no ha estado a la altura... ...el gobierno de la nación... ...y entonces en mi concepción... ...en mi concepción... ...es difícil... ...que un servicio de inteligencia... ...pueda ir bien... ...si la política... ...en, en, ese, en esa coyuntura... Del, ...del gobierno de la nación... No va bien porque, como dice Manolo, el servicio de inteligencia fundamenta las decisiones del gobierno o intenta aportarle unos datos para que fundamente esas decisiones, lo cual no quiere decir que el gobierno tenga que tomar las decisiones que le aconseja el servicio de inteligencia. Pero cuando la política exterior es coherente y cuando hay un plan estratégico y después hay una buena capacidad técnica que no a mí no me cabe duda, como afirma Fernando, que esa capacidad existe en el servicio español, porque eh, conozco a muchas viejas glorias del servicio, y a los jóvenes no los conozco, pero a los mayores sí. Y entonces es buena gente que en su mayor parte han estado sometidos a un criterio de selección muy estricto y después es gente que ha llegado de forma idealista al servicio. Es decir, y entiendo por idealista el sentido de que han llegado al servicio con una vocación de servir. Entonces, bueno, como dice el cantar del mío, decir, que buen vasallo hubiera buen señor. Y lamentablemente en España, en eh, lamentables situaciones, no ha habido ese buen señor, y entonces si no hay un buen señor, el vasallo aunque le amemos, le queramos, le admiremos, no puede ser bueno. En eficacia, porque en política lo que se analiza bajo mi punto de vista no es la buena intención, sino son los resultados. Y al servicio hay que eh, al servicio secreto hay que catalogarle con arreglo a los resultados. Y cuanto más críticos seamos, pues más le vamos a ayudar Hoy, volviendo un momento a lo que decía Diego sobre el ranking, lo que decías también de los servicios de inteligencia, lo que ha dicho sobre la valoración, estoy de acuerdo con él, pero hay una excepción. Desde mi punto de vista, eh, uno de los mejores servicios de inteligencia es la Santa Alianza, o sea, el servicio secreto del Vaticano. Eso claro claro, evidentemente pero hay mucha gente que dice que no existe ese, ese servicio sí, ¿O no? pero sí existe, ¿puedes decir pero... que existe ese servicio, Manolo? claro yo puedo decir que sí. existe ese servicio bueno, leite cosas que has escrito tú <risa> <risa> claro. lo es que has escrito tú porque te las has contado él no, pero... pero bueno, es que lo que dice Manolo hay un dato objetivo que cualquiera lo puede entender el Vaticano es la única monarquía electiva que existe en el mundo sin que haya tenido ningún tipo de, de, de problema interno, a pesar de los cismas que pudiera haber por Protagay o el Lutero, y que ha aguantado 14 siglos. A ver qué régimen en el mundo ha sido capaz de mantener una estabilidad interna, no digo que no esté sometido, sí, claro. pero una estabilidad interna de catorce eh, siglos bien es cierto que ha habido épocas que ha habido tres papas y que ha habido situaciones complicadas o que un rey pero de pero Francia va a estar tantos siglos ahí dices que, que ha aguantado tanto gracias a sus servicios secretos no, pero mira una, una, una claro, cosa que claro es a la información sí, sí una cosa que es importante pues... en los servicios de inteligencia aparte del ciclo de la dirección obtener, evaluar y difundir Fundamentalmente es la obtención de información. ¿Qué servicio de inteligencia tiene tantos agentes en el mundo entero como tiene el Vaticano? Pues, eh, uno por cada, y además van de negro, pero bueno. Sí, o sea, hay una cosa que dice Diego, también una de las personas que también se mantuvo muchísimo tiempo en el poder fue Fidel Castro, que sí. también ahí había un buen servicio de inteligencia. Eh, hay, ¿no? hay una cosa que, que me ha llamado eh, la atención. En, en, en, ¿Estáis eh, diciendo algo, estáis eh, manifestando desde vuestro punto de vista, pero es el punto de vista de unos eh, exespías eh, que habéis espías? No. Porque los, los espías... Siempre lo sois, siempre lo sois de, de unos espías de personas que han estado en el servicio de inteligencia española durante mucho tiempo, que han hecho labores eh, verdaderamente fantásticas, pero habéis sido críticos con cómo está actuando en, en todo este asunto, ¿no? Cómo está actuando y cómo ha actuado a lo largo de la historia los eh, diferentes gobiernos, ahora el, el gobierno que hay eh, en este momento. El gobierno que hay en este momento parece que se ha posicionado, además, del lado de la Policía Nacional, que se ha acercado mucho a la policía. Y, sin embargo, el servicio de inteligencia en el que vosotros habéis estado no es que sea muy amigo, eh, parece, de la Policía Nacional, ¿no? No, no, se mantienen excelentes relaciones tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil. De hecho, la explotación de todas las actuaciones, de todas las operaciones, sistemáticamente se encomienda a la Guardia Civil o a la Policía. Es decir, el momento de las detenciones, el momento de levantar una, una operación, lo lleva a cabo, esa, esa acción la lleva a cabo la Policía Nacional o la Guardia Civil y la colaboración... Claro, porque ellos son agentes que, que representan y actúan según lo que la ley... de Los hombres dice del no. servicio ya tienen capacidad para, para actuar mm. también en ese mismo sentido. Se hace... Desde, tradicionalmente se viene haciendo así desde siempre. Y, de hecho, a pesar de que la prensa frecuentemente se empeña en decir pues que siempre hay rencillas, y en el pasado ha habido momentos en que la, la continuidad o la situación del Servicio de Inteligencia no estaba claro como tal órgano de inteligencia de la nación, pues efectivamente hubo ahí un pulso con la Policía Nacional de entonces, el famoso comisario Variandrés y otros, en el que pues sí que se intentó, ellos intentaron llevar el Servicio de Inteligencia a la Policía Nacional. Lo cierto es que se quedó en defensa y en el CECID entonces, CNI ahora mismo. Que, que era básicamente lo mismo que ha cambiado de nombre. Sí. Por cierto, CECID antes, CNI ahora, tampoco parecen muy amigos de los museos de escuadra, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. <risa> la situación del Servicio de inteligencia Español no es diferente a la de otros países. Las rencillas estas que pueden ocurrir con la Policía la Guardia Civil eh, ocurren en otros países con los cuerpos similares. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hoy día esas fricciones son menores que las que había antaño. antaños, eh, cuando había que detener un comando por información del CNI, normalmente se le pasaba a la Guardia Civil y nunca a la Policía vamos a ver, yo estos tres espías como decís, son amigos míos y, y yo quiero que hoy hablen ellos, pero sí me gustaría dejar una cosa clara las relaciones entre la Policía y, y el CNI eh, lo siento Son habitualmente malas. Y ahora siguen siendo malas. Y por el tema de Cataluña se han tirado ya los trastos porque al final, eh, en temas como las urnas, que, que eh, para mí es muy importante, que no, es verdad que no lo ha descubierto nadie, pero al final, y que todos son responsables. Las relaciones son muy malas, y hay que recordar que el director de, del CNI a, a, acaba de ganar, digamos, una querella, que no ha admitido el juez, porque se le ha presentado un policía, que las relaciones eh, eh, entre el comisario pero, Villarejo y esto, pero no solamente entre ellos, sino en general eso. Y como dice Manolo, lo que pasa es que en, lo, en los años 80 salían a la luz pública como... Eh, los policías pillaban a los espías y si pillaban a alguno haciendo algo pues inmediatamente lo filtraban pero vamos, las reacciones son pero malas sí. de nariz sí, eso es lo que, que, lo es que lo conviene nada. saber también es que en el CNI hay policías eh, sí pero una... pero eso es una coartada y que sirve para otra cosas vamos <risa> toda, a ver, un momento ya un momento sí, que de acuerdo, que sí y que tiene su función y que no yo, en el yo, en la sede eh, te digo una cosa Yo estoy de acuerdo eh, con lo que dice Fernando en el sentido profundo del término. Es decir, el, entre el CNI y los cuerpos policiales ha habido un problema que generalmente ha estado, más que a nivel operativo, a nivel de dirección. Bien. Entonces, eh, esa, ese, ese problema, que podríamos decir como falta de coordinación en seguridad... El responsable último han sido los presidentes del gobierno que han preferido tener a estos cuerpos de seguridad de cierta forma enfrentados que es la vieja política de divide y vencerá. No sé si me explico. Es que en la, en la última negociación con ETA, toda la responsabilidad la llevaba el Ministerio del Interior. Fenomenal. Ellos sabían. ¿Qué es lo que hacía el CNI? informar al presidente del gobierno de las conversaciones y de lo que hacía el Ministerio no, del Interior no, no, no, y ETA no, no, no, y así, sí. no, Eso eh... es una forma muy simple de ver no, no simple, al, al Eso es información pura y dura. Fernando, Digo de esa última negociación Históricamente se ha ofrecido al gobierno una información estratégica de ETA y sé de lo que hablo y sé de lo que hablo bien Se ha ofrecido una información continuada se ha ofrecido un caudal de información valiosísima Estamos diciendo mismo, lo mismo. Yo lo que te sí, digo es que en el que último digo, momento es que... eso fue lo que pasó. Y le dejaron fuera. Pero ¿qué es lo que hacía el CNI? Informaba. Y el presidente estaba encantado porque, como dice Diego, el secreto está en que un presidente prefiere tener dos servicios en lugar de tener es que uno. Son, es que son actuaciones diferentes. O sea, Una cosa es quien está negociando, que en ese momento se ha elegido unos negociadores, que además los diferentes gobiernos de diferentes partidos, cada uno ha elegido sus negociadores, y otra la información de la que partían esos negociadores. Esos claro. negociadores no se presentaban en la mesa eh, a ver qué decía el otro. Esos, esos, esos negociadores llegaban a las reuniones con una información que le proporcionaba el servicio. Y, la, y tú mismo decías el otro día, ¿de qué se la proporcionaba? Pues de la potencia tan tremenda que tiene un servicio, como es el servicio nuestro, a la hora de poner el foco sobre un determinado problema, sobre, sobre el tema ETA... El paradigma de lo que está diciendo Fernando, en mi opinión, muy personal, es el siguiente. En el tema de ETA, esa descoordinación donde se ve palmaria es en el caso Faisán, ¿vale? Entonces, en el caso Faisán, resulta que unos um, policías van a detener a una cúpula en el bar Faisán, etc. Y es el propio gobierno con otros comisarios, otro inspector y un comisario, los que cantan la gallina a los que van a detener. Es decir, el gobierno tradicionalmente, el, tanto el del PSOE como el del PP, han actuado siempre como actúan en política, además, en, a varias bandas, y cuando sacrifican a la Policía Nacional o sacrifican a la Guardia Civil, que lo hemos visto en Barcelona hace unos días, o sacrifican al CNI, les importa un bledo. Es decir, en el, el, yo lo que percibo es que desde el gobierno, desde el, desde el mando político, no eh, asumen la responsabilidad hacia las fuerzas de seguridad y las tienen a veces como una herramienta aquí te cojo aquí te tiro y aquí ya el, tal. esa es la impresión que yo tengo Fíjate, Lo, una de... gobierno... la impresión que yo tengo es nosotros el servicio empieza a, a, se, se desembarca en el país vasco francés a principios de los años 80 cuando ni la policía ni la guardia civil habían podido hacer nada al respecto. La Guardia Civil no lo había intentado, pero la policía y no había podido hacer nada. Nosotros desembarcamos allí. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a crear una infraestructura de un potencial de un potencial de brutal, brutal. Y después empieza, se da entrada en ese gran juego, se da entrada a la Guardia Civil, porque es el cuerpo, por su carácter eh, militar, más próximo a nosotros. Se da entrada y se empiezan a coordinar actuaciones... Pero que con la Policía Nacional, bueno, yo particularmente he intervenido en operaciones en la explotación del éxito, es decir, en, en operaciones en, ya en la, en la desarticulación de comandos con gente de las brigadas de la Policía Nacional, que... del de cuerpo superior de Policía Nacional. Fijaos, fijaos eh, estamos casi acabando, pero a propósito de esto que estamos hablando... Eh es una reflexión personal eh, gracias a vosotros gracias a vuestro trabajo España logró vivir en paz y que se acabara ETA de, de una vez por todas eh, gracias al trabajo fantástico que hicisteis ojalá porque ahora mismo en nuestro país entre eh, Madrid y Barcelona entre Cataluña y el resto de España se está generando algo que no es en nada positivo Me encantaría que los servicios de inteligencia, los que habéis logrado que España viviera en paz, estuvierais eh, más presentes y os dejaran trabajar más, eh, porque yo creo que repercutiría para el bien de todos. ¿no? Pues quédate tranquilo, Bruno, porque el servicio está, está sin la menor duda actuando y actuando con gran entrega, con gran profesionalidad. Uh -huh. Lo que ocurre es que aquí estábamos diciendo antes, el servicio eleva al gobierno, eleva la, la información, el fruto, el análisis de la información que ha obtenido. Y después el gobierno hace lo que puede. Pero ni siquiera sabemos, porque antes se ha dicho Manuel, mi, nuestro compañero, que no, nunca hemos tenido el feedback. Ni siquiera nos corresponde pedir el feedback del gobierno. Claro ¿Qué no. va a hacer con nuestra información? No, no sabemos. No. Lo que sí es que la tiene. Claro que la tiene. Y entonces, lo que también di quiero decir es. Que una reacción del gobierno la hay, la estamos viendo. Y yo no creo que esto se vaya a detener. Que a uno nos gustaría que aplicara el 155 y a otros eh, el 123. Pues es posible. Pero a ver, que Man, la situación se Manuel quiere decir algo, una cosa. Bueno, un segundo más. Decir, que decir, los distintos gobiernos de la democracia han sido conscientes de esa coordinación que ha habido y falta de entendimiento entre los distintos organismos. Y, y han creado eh, centro de coordinación, el centro de coordinación antiterrorista, ¿no? o sea bueno. varios, va, varios cosas, y eso es un inicio de una posible solución. Lo que está claro, Fernando, es que nuestros tres invitados esta noche son muy valientes eh, por estar, por transmitir eh, sus ideas y por eh, llevar eh, la paz y el color blanco un poquito a todos, ¿no? Sí, el, el otro día me decían, no, es que qué pena que que los, los espías no tenían ningún sitio, me decía un compañero, decía, ¿Por porque como no pueden decir ni dónde han trabajado, uh -huh. ni que han sido espías, ni qué han hecho, bueno, aquí tenemos esa suerte, hoy hemos tenido la suerte. De, de poder contar con, eh, con estos espías de acreditada hoja de servicio y que además han dado la cara. con Manuel E. Rey, con Diego Camacho con Juan Rando, muchas gracias a vos tres ¿eh? infinitas Adiós. gracias gracias a todos